Es jueves 7 de julio, San Fermín, una gran fiesta que se recupera con muchas ganas tras dos años de parón por la pandemia. A Elche le tocará el turno muy pronto, en agosto, y esperemos poder hacerlo sin que esta séptima ola... ...no nos dé ninguna sorpresa ante su avance... ...hoy alcanzaremos una máxima de 30 grados... ...y los cielos estarán despejados... ...en estos momentos tenemos una temperatura... ...de casi 23 grados... ...según la Estación Meteorológica de Tilench... Hoy, hoy jueves, nos vamos a fijar en nuestro relato informativo... ...en la situación actual del tejido empresarial... ...con los datos aportados ayer por el Instituto de Estudios Económicos de Alicante... ...que advierte del retroceso que esta provincia ha sufrido... ...en cuanto a competitividad y productividad en los últimos 20 años... ...por su infrafinanciación, cuantifican en 3.000 millones de euros... ...el déficit inversor y nos colocan en el furgón de cola en cuanto a la provincia que menos dinero recibe de los presupuestos generales del Estado en función de su población. Pero a pesar de ello, las empresas siguen haciendo sus deberes, apostando por la innovación y las nuevas tecnologías. Porque hoy vamos a traer algunos ejemplos.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 The sugar rush I feel nice The sugar rush feel night nice. i sugar is by Bé, pues con esta canción de la película Good Morning Vietnam con la que comenzaba el protagonista Robin Williams cada día su jornada de trabajo en la radio... ...nosotros hemos querido comenzar... ...la Glorieta de este jueves, 7 de julio... ...y en titulares... ...hoy recogemos varias informaciones... ...como la que ayer nos presentaron... ...hasta con diseño incluido... ...desde la Concejalía de Movilidad... ...porque se va a cambiar por completo... ...el intercambiador de autobuses... ...de la calle Doctor Caro... ...se va a peatonalizar esta zona... ...habrá una reurbanización del espacio... ...entre la avenida de la Comunidad Valenciana... ...y la calle Doctor Caro... ...con la sustitución de las Marquesinas... ...la instalación de una gran pérgola central... ...y varias zonas ajardinadas... ...con vegetación autóctona... ...además se peatonalizará... ...el siguiente tramo de la calle Alfredo Llopis... ...el que da a Blas Valero... También hemos conocido ayer, el equipo de gobierno ha señalado que se ha archivado el expediente disciplinario abierto contra el arqueólogo municipal por las exhumaciones iniciadas en el cementerio viejo sin contrato. La instructor, la instructora del expediente alega que no hubo dolo ni perjuicio económico, por lo que el funcionario no será sancionado. Ahora queda esa resolución judicial, ya que la oposición llevó este caso a los tribunales y la concejal de Cultura ya declarado en sede judicial como investigada. También hablaremos de sanidad, porque ayer se dieron a conocer los cambios en los horarios de los centros de salud dependientes del Departamento del Hospital General. Se refuerzan esos cambios de horarios, se han llevado a cabo para reforzar el personal en los puntos de atención ...donde más se requiere, más, más demanda hay... ...por el incremento de la población... estamos hablando de las zonas costeras. También el MAE acoge las edades de las mujeres íberas... ...que conmemora ese aniversario del hallazgo de la dama... ...la exposición va a permanecer en el museo... ...hasta el 6 de noviembre... ...y parte de los estudios dedicados... ...a conocer el pasado de las mujeres a través de la arqueología... ...entre ellas la dama del Che como mujer de poder... Y por último, en la crónica deportiva, el Elche Club de Fútbol ha comenzado ya con los entrenamientos en el 10 Dieciborra. Este jueves habrá sesión matutina y el capitán Gonzalo Verdú asegura que la ilusión es máxima y el objetivo, conseguir la permanencia. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. 7 minutos pasan de las 7 de la mañana, es 7 de julio, San Fermín, y nosotros comenzamos este relato informativo con esa transformación urbanística que ayer se presentó por parte del arquitecto José Amorós y de la concejal de movilidad, Esther Díez, ...en los intercambiadores de autobuses en Elche... ...se van a transformar en zonas peatonales... ...y zonas verdes y más accesibles... ...para los usuarios del bus... ...nos lo explica nuestra compañera Marga García... ...muy buenos días. Muy buenos días Ros... ...el intercambiador central de autobuses... ...sufrirá una gran transformación para priorizar el paso de usuarios y peatones y mejorar la accesibilidad en toda la zona. Esta actuación de casi un millón de euros, en parte con los fondos EDUCI, pretende modernizar este enclave ya desfasado, por el que pasan 450 autobuses cada día y que, según la edil de movilidad Ester 10, no responde a las necesidades sociales y ambientales. Habrá una reurbanización del espacio entre la avenida de la Comunidad Valenciana y la calle Doctor Caro,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 a la que se unirá la ampliación de aceras en la calle Dr Caro y que supondrá la eliminación de una veintena de plazas de aparcamiento. Pues vamos a escuchar al arquitecto José Amorós. Ampliamos las aceras porque es, un, es fundamental ampliarlo, lo que la imagen que hemos visto al principio, que las aceras tenían dos metros. La acera de la derecha que da la parada se convertirá en una acera de 4 metros de ancho, es el equivalente para que se haga una idea lo que hay ahora en la zona de Comunidad Valenciana, y la acera de la izquierda pasará a tres metros, también ampliará un metro más, por lo tanto hay, una, hay un gran espacio de circulación peatonal. Y ahora la concejal de Movilidad, Esther Díez. Además con las mejoras que hemos ido implementando en el transporte público son cada vez más personas las que utilizan esta parada de referencia eso está generando problemas de espacio para los viajeros y viajeras que actualmente de hecho pues eh, no pueden ni, ni ubicarse en la totalidad de la parada y tienen que utilizar otras zonas de la calle y también de problemas de accesibilidad en general para como digo los miles de peatones que diariamente están circulando por este entorno y que ven como las marquesinas, tanto de la Parada de País Valenciano como doctor Caro, restringen ese movimiento en, en todo el entorno. Además, estamos hablando pues de un espacio que desde el punto de vista urbanístico se ha quedado desfasado. Y después de eh, ese anuncio de la presentación de esa gran transformación urbanística, también desde el equipo de gobierno nos dijeron que se ha archivado el expediente disciplinario abierto hace unos meses contra el arqueólogo municipal por el inicio de las exhumaciones sin contrato en el cementerio viejo. Mientras tanto, en los juzgados continúa esa investigación contra la edil de cultura por esta causa denunciada por el Partido Popular. Nos da los detalles nuestra compañera Iziar Martínez. Buenos días. Buenos días, Ros. Meses después de la apertura del expediente disciplinario al arqueólogo municipal por las presuntas irregularidades en la tramitación de las exhumaciones en el cementerio Viejo, el informe de la instructora ha concluido que no hubo ningún tipo de responsabilidad administrativa y decide archivar el expediente. Según el Edil de Recursos Humanos, Ramón Abad, el informe señala ciertas confusiones con la consejería en la tramitación o las prisas en avanzar en los trabajos como causas de esta injusticia irregularidad, además de los errores en la redacción de las bases de la subvención o la falta de experiencia de los técnicos. Ahora está a la espera de la resolución judicial tras la denuncia del Partido Popular por las exhumaciones sin contrato. Por eso escuchamos al concejal de recursos humanos, Ramón Abad. Lo que resuelve la instructora de este expediente es archivar todas las actuaciones del expediente disciplinario y subraya que los hechos ocurridos no constituyen ninguna inflación administrativa y que los hechos ocurridos no dan lugar a responsabilidad disciplinaria administrativa. Por lo tanto, en el orden administrativo, señalamos, subrayamos que el expediente disciplinario al arqueólogo municipal derivado del expediente de las exhumaciones en el cementerio viejo queda archivado en el ámbito administrativo a la espera también que en el ámbito penal quede archivado y no obtenga ninguna consecuencia por eh, la tramitación de aquel expediente. Ya hablamos de economía. Nuestra provincia en estos últimos 20 años ha perdido competitividad y productividad, según denunció ayer el Instituto de Estudios Económicos, INECA, en su asamblea anual. Los datos así lo reflejan porque el producto interior bruto per cápita de la provincia ha pasado de estar en la posición 27 a la 44, y en exportaciones también se ha retrocedido. En cuanto a la tasa del paro, en el año 2008 era del 11% y ahora está en el 14,7%. ...y se han perdido posiciones en pernoctaciones hoteleras. El presidente de INECA considera que la causa de haber perdido... ...tantas posiciones no es otra que la enorme infrafinanciación... ...que sufre esta provincia... ...que se ha convertido en la última de España... ...en recibir inversiones de los presupuestos generales del Estado... ...por el criterio poblacional... ...han cuantificado el déficit inversor... ...en más de 3.000 millones de euros... ...lo que califican de inasumible... ...reivindican que se cumplan al menos... ...con las promesas electorales... ...y sea una realidad la licitación de la conexión ferroviaria con el aeropuerto o no sea otro anuncio más como el tercer carril de la autovía Elche-San Juan o las obras del corredor Mediterráneo. Pues ayer estuvo en Madrid el alcalde de la ciudad porque tuvo lugar un encuentro económico en el que hubo representantes del tejido empresarial de la Comunidad Valenciana. El alcalde Carlos González en ese foro se puso de ejemplo, puso de ejemplo a PLD Space, la empresa ilicitana afincada en Elche Parque Empresarial y que se dedica a la aeronáutica como referente del cambio de modelo productivo y desarrollo industrial. El alcalde ensalzó a esta empresa líder en el sector aeroespacial y la utilizó como referente en la reindustrialización inteligente para impulsar la economía en la comunidad valenciana. Pero no es la única empresa líder en Europa. Ayer se daba a conocer en el parque empresarial también a otra empresa de éxito en robótica que acaba de inaugurar nueva sede. Se trata de Bumenaria Robotics, con más de medio centenar de empleados, está utilizando la inteligencia artificial para desarrollar todo tipo de de robots con el fin de ayudar en las tareas del hogar a las empresas ...o a las personas mayores y dependientes... ...los asistentes robóticos del futuro... ...según señaló el CEO de la empresa Isidro Fernández. Tenemos a Temi, que es un robot asistencial... ...que cuida a personas mayores y personas dependientes... ...las cuida en la, la salud y aparte los entretiene... ...luego tenemos eh, el robot eh, Boomibop... ...que es un robot camarero, pero con inteligencia artificial... ...capaz de interactuar con las personas, eh, contarle chistes... ...decirles el menú, puede hablar como si fuera un camarero normal... ...tenemos el otro, que es otro robot camarero, más más con más peso... ...que lo solemos poner más en, en, en hoteles". Y continúa la lista... Pero no solo en la universidad o en el parque empresarial hay eh, empresas eh, que son referentes en la tecnología avanzada. La ciencia, el servicio de la medicina también tiene... Un lugar destacado en el Departamento de Salud del Hospital General. Ayer anunciaron desde este hospital que se busca alrededor de 1.000 a 3.000 mujeres de más de 35 años como voluntarias en un proyecto de investigación clínica para el diagnóstico precoz del cáncer de mama. Se quiere probar la viabilidad de la inteligencia artificial para establecer diagnósticos más rápidos y más fiables. Pues precisamente nos quedamos en el Departamento de Salud del Hospital General porque ayer anunció cambios en sus servicios y personal de cara al verano con el fin de reforzar los centros de salud y ampliar la atención primaria en los núcleos de las zonas costeras y turísticas, ya que son las que más demanda de esta cobertura. En lo que se refiere a urgencias aumentan de 2 a 3 puntos de asistencia y sus horarios son los siguientes. Hasta el 16 de septiembre el pas de Altavix y el de Santa Pola que funcionan todo el año permanecen abiertos desde las 3 de la tarde hasta las 8 del día siguiente, de lunes a sábado, y las 24 horas en festivos y fines de semana. A ellos se les añade en verano el parc del Altet con el mismo horario y periodo de funcionamiento. En cuanto a los refuerzos de la costa y consultorios... ...pues van a permanecer abiertos de 8 a 3 de la tarde... ...de lunes a viernes los de Torrellano, Perleta, Valverde y La olla ...y los de Arenales y La Marina... Eh, ...que en invierno funcionan de 8 de la mañana a 3 de la tarde... amplían su horario de 8 a 9 de la noche... ...en el caso del consultorio de Gran Alacán... ...se queda como está, de 8 a 9 de la noche... ...en el caso del Centro de Salud de Santa Pola mantiene el horario de invierno de 8 a 9 de la noche y a estos recursos se suman los consultorios que se habilitan en verano en la Casa del Mar y Playa Lisa de Santa Pola y este verano en la ciudad de Elche los centros de salud funcionarán en horario de 8 a 3 de la tarde de lunes a sábado. Y un apunte político antes de avanzar en otros asuntos. El Partido Popular ha propuesto al equipo de gobierno reclamar de forma conjunta al PSOE Ante costas, la recuperación de la línea de Playa de la Marina del Pinet... ...con la regeneración del litoral y la posible legalización... ...de los chalés que hay situados en primera línea. El portavoz del Partido Popular, Pablo Ruz, se ha reunido... ...con vecinos de la Marina, el Pinet y el Rebollo... ...para trasladar sus reivindicaciones... ...y estas fueron sus declaraciones después de la reunión con los vecinos. La Playa del Pinet de la Marina necesita respuestas por parte de la administración regeneración de playas la posible incluso legalización de estos chalets que forman parte de la esencia de la tradición de lo que somos en elche tenemos que tener voluntad decidida no solamente por apoyar a estos vecinos que también sino por recuperar tradiciones esto es elche qué playa a día de hoy puede decir en nuestra ciudad que preserva que mantiene la tradición las sabaneras el sopar a la bora de la mar esto es el pinet Y tenemos que conseguirlo entre todos: regeneración, legalización y cultura. Solo hay este camino. Lo tenemos que conseguir. Cambiamos de asunto. Con motivo del 125 aniversario del hallazgo de la Dama de Elche, el MAE ha inaugurado la exposición Las edades de las mujeres íberas. La muestra trata como bien dice su título, sobre el papel de ellas en la cultura íbera y estará disponible hasta noviembre. Yanire Perona estuvo ayer allí. Y esto es lo que nos cuenta. Muy buenos días, ya Janine. Buenos días, Ros. Pues la Sala de Exposiciones Temporales del MAE acoge la exposición titulada Las edades de las mujeres iberas, que está muy relacionada con la dama de Elche, que el próximo mes de agosto cumplirá 125 años de su descubrimiento, el gran hallazgo de la cultura íbera y esta exposición que podrá visitarse desde hoy hasta el día 6 de noviembre parte desde los estudios dedicados a conocer el pasado de las mujeres a través de la arqueología, entre ellas también la dama de Elche como mujer de poder de la época y a través de las salas del museo podemos conocer a fondo la manera en la que vivían en esa época y cómo afrontaban también las diferentes etapas de su vida biológica. Además, la exposición cuenta con un programa de actividades muy amplio. Los días 9, 16, 23, 30 de julio y 6 de agosto a las 11 de la mañana se llevará a cabo una visita acompañada de un taller didáctico para acudir en familia. Y los días 10, 17, 23, 31 de julio y 6 de agosto a las 11 y media de la mañana se realizarán también visitas teatralizadas para los más pequeños escuchamos ahora a Carmen rísquez del instituto de investigación de arqueología ibérica de la universidad de jaén que se sentía muy orgullosa de poder traer la exposición a nuestro municipio estamos muy contenta nos hace mucha ilusión de que pueda estar en este un momento en el que se están celebrando los 125 años de, de la dama de elche no porque bueno es un icono dentro de lo que es la la imagen la cultura ibérica y también, bueno, porque realmente es una imagen que nos puede contar mucho de todo lo que son esas mujeres, ¿no?, ese empoderamiento que van a tener las mujeres también en un momento determinado en el mundo, en el ámbito de la, de la cultura ibérica. la Y como cada año los dos clubes Rotary de Elche se han unido para galardonar a las cuatro mejores, a los cuatro mejores expedientes académicos de las universidades de Elche. El acto de entrega tuvo lugar ayer en el Hotel Huerto del Cura y se lleva a cabo en memoria de cuatro rotarios fallecidos: el empresario agrícola Pascual Mira, el médico Jaime Brotón, el empresario de calzado Antonio López y el también empresario Alejandro López. Los galardones que llevan los nombres de estos antiguos miembros de los clubes y de 1.000 euros cada uno han sido entregados a Andrea Ross por ser la mejor alumna del grado en Ingeniería Agronómica de la Universidad Miguel Hernández a Pedro José por tener el mejor expediente en el grado de Medicina, de la Miguel Hernández, a Fernando Mérida como mejor estudiante del grado de en Administración y Dirección de Empresas del CEU, y a María Céspedes por tener la mejor trayectoria académica en Derecho por la UNED. Escuchamos al presidente del Club Rotario Elche, Luis Torres. Premiar el esfuerzo que supone el obtener la ...el mejor expediente académico en una facultad los hacemos en, en memoria también de rotarios que han ejercido la profesión que estos estudiantes están abordando y los entregamos pues conjuntamente los clubs rotarios el rotary elche y el rotary ílice. Y ayer también la Universidad de Elche e Hidracua firmaron un convenio para la promoción de proyectos tecnológicos, educativos y de investigación. Ambos colaboran ya en proyectos vinculados a innovación, acción social, digitalización o sostenibilidad. Destacan el estudio de especies en el Cló de Galbañ o la realización de visitas y sesiones de prácticas de los estudiantes de esta universidad en las instalaciones de Hidracua y de sus empresas participadas como iWest Elche. También ayer el Ayuntamiento recibió la visita de una veintena de jóvenes leones de clubes de 13 países de todo el mundo. El edil de Turismo y la edil de Juventud los recibieron en el Ayuntamiento a los integrantes de un programa de intercambio de los clubes de los clubes de Leones que conocerán detalles de interés sobre la historia y los enclaves de este municipio. Y hablamos de un balance el que nos llegó ayer, el pasado fin de semana tuvo lugar en la rotonda del Parque Municipal y también en la Plaza de Baix la nueva edición del Elche Jazz Festival. La novedad de esta edición fue la programación de dos conciertos que tuvieron gran acogida en la Plaza de Baix al aire libre y gratuitos. En total unos seis conciertos a los que acudieron cerca de 3.000 personas para disfrutar del jazz en directo en nuestro municipio. ...una afluencia de público superior a la de ediciones anteriores... ...por ello el año que viene se volverá a celebrar con nuevos proyectos... ...según informó la concejal de Cultura. Y terminamos en clave de sucesos para contarles que dos hermanos... ...fueron detenidos como presuntos responsables del robo con fuerza... ...en una vivienda, el propietario acudió a la comisaría... ...para interponer una denuncia en la que afirmaba que dos hombres los cuales había contratado para realizar trabajos en el patio exterior de su casa, fueron quienes luego forzaron su garaje para robar la maquinaria de hostelería que guardaba. Tras las pertinentes investigaciones, los agentes lograron localizar y recuperar todos los electrodomésticos sustraídos valorados en más de 2.500 euros. Y finalmente los dos hermanos de nacionalidad española de 34 y 38 años fueron puestos a disposición judicial. Y antes de irnos un apunte, hoy se llevará a cabo en el Ternatorio de Carrousa a las 11 y media de la mañana el funeral de la empresaria ilícita de Mora, una de las primeras mujeres emprendedoras de Elche que consiguió crear todo un imperio con sus productos de belleza para tratar el acné, las manchas o marcas en la piel. Llegó a abrir más de 20 centros propios y otros tantos franquiciados en España, Estados Unidos, Italia y Ecuador. Asistió a congresos de estética para difundir su método y se dio cuenta que era la única en el mundo que lo había logrado. De ahí su éxito. Geli de Mora falleció a los 91 años de edad. Deja cuatro hijos y ocho nietos. Algunos continúan con el negocio de su madre, que fue un ejemplo de emprendimiento. Así que desde aquí nuestro más sentido me pésame a la familia.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 Todos los días desde el Beats Club Convicción de El Carabasí con Teresa Ferrandez. El abanico, tu magazín refrescante de este verano. En Cinex.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 hasta 3.000 euros de descuento. Al cortamotor, concesionario San John. La Glorieta, con Rosemary Alonso. Pues cuando falta... Un minuto y pocos segundos para llegar a las siete y media de la mañana. Vamos con la información deportiva. Nuestra José Antonio González. Declaraciones del capitán del Elche, Gonzalo Verdú. Muy buenos días, José Antonio. Hola, muy buenos días. La plantilla del Elche Club de Fútbol ya ha arrancado con los entrenamientos sobre el césped del Diez y Borra. Máxima ilusión e intensidad en estos primeros días en los que el técnico Francisco está contando además de con todo el primer equipo, también con futbolistas del filial. Este jueves, nueva sesión matinal desde las 9 y media de la mañana. El Elche 22-23 ya ha echado a rodar y el capitán Gonzalo Verdú tiene claro cuál debe ser el objetivo de cara al tercer curso consecutivo en primera Creo que esa ilusión no nos tiene que desviar del objetivo, creo que el objetivo sigue siendo el mismo, obviamente con una base quizá más fuerte que el año pasado y un mercado de fichajes por delante que, que seguramente, pues estoy seguro que el club va a hacer un, una gran plantilla. Y, pero ya te digo que no, eso, toda esa ilusión no tiene que, que hacernos salir de, de nuestro objetivo, que va a ser la permanencia. Obviamente queremos que estar lo más arriba posible y sobre todo que, que sea una, una buena temporada de principio a fin. Respecto al mercado, el Elche sigue sin hacer movimientos y con la renovación de Omar Mascarell todavía en el aire. Eso sí, en las oficinas del estadio y en el vestuario reina la tranquilidad porque hay máxima confianza en el bloque de la temporada pasada. Me baso en que a nivel de líneas generales el equipo está compensado con jugadores que tienen eh, experiencia de recorrido y muchos partidos en, en el club, entonces creo que, que la base principal está hecha, obviamente queremos que, que lo que venga eh, nos aporte en cuanto a mayor calidad mayor rendimiento. Por cierto, destacar que el club ha superado ya los 4.000 abonados y que se está llevando a cabo la instalación de los nuevos videomarcadores en el Martínez Valero. Todo hace pensar que se cumplirán los plazos y estarán listos para el estreno en casa el lunes 22 de agosto ante la Almería, hasta ¡Hasta luego! El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp Delch. De pues en estos momentos tenemos 23 con un grado de temperatura y alcanzaremos una máxima, según Bordonado, de 30 grados. Nos lo cuenta él. Buenos días, Bordonado. Muy con el claro avance de las altas presiones. Hoy ya vamos a tener una jornada marcada por la estabilidad atmosférica en la que ya se retira el polvo sahariano en suspensión para dejarnos cielos azules. Durante esta madrugada, ausencia de nubosidad, temperaturas nocturnas algo más bajas, aunque de nuevo hemos registrado en todo el territorio una noche tropical con temperaturas que aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaels, no han bajado de los 23 grados en del sur del Camp de Elche, como Matola de o Valverde, hemos alcanzado los 21 en Santa Pola una mínima que ha rondado los 24 grados. Para hoy predominio de cielos despejados, conforme vaya avanzando la mañana, viento flojo. ...que también nos va a acompañar durante la tarde... ...de componente este, rachas en torno a los 25-30 km por hora... ...alcanzaremos temperaturas diurnas similares a las de ayer... ...máximas que aquí en la ciudad van a rondar los 30 grados... ...en buena parte del territorio rozaremos los 31-32 grados... ...mañana viernes, más de lo mismo... ...estabilidad atmosférica con cielos despejados... ...temperaturas en torno a los 31, mínimas... ...que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 22 grados y esperamos un fin de semana veraniego marcado por el predominio de cielos despejados sistema de brisas que se activará a partir de mediodía con vientos flojos de sureste esto va a garantizar durante estos días la sensación térmica de bochorno temperaturas ambientales que para el fin de semana suben por lo menos hasta los 32 grados y no nos van a dejar las noches tropicales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 Son las 7 y 34 minutos de la mañana, es 7 de julio y hoy toca pues ser feliz.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 be happy don't worry be happy don't worry be happy don't worry be happy and got the no place to lay your head somebody came and took your bed don't happy the landlord say your rent is late he may have to let you go don't worry <laughs> be happy <laughs> look at me i'm happy give you my phone number. When you worry, call me. I need you happy. Don't worry. Be happy. Ain't got no cash, ain't got no style. Ain't got no gal to make you smile. But don't worry. Be happy. Be happy.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 Marta eix de la seva casa un dissabte a comprar una samarreta. A la mateixa vegada, la samarreta de Míriam eix empaquetada des de Madrid. Endevina qui va estrenar samarreta eixe dissabte de tardeix. La línia espai reflecteix empíricament que el camí més curt per a triomfar en les rebaixes és comprar a les botigues del teu barri. Triomfar en les rebaixes és una qüestió espaciotemporal. Regidoria de Comerç, Ajuntament d'Elx, Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. La Glorieta con Rosmaría Alonso Hoy queremos contarles la historia de una persona muy especial. Él es Christian Jones, tiene 41 años, lleva 6 años viviendo en un piso tutelado aquí en Elche. Es colaborador de ASFEME. ...de la Asociación de Enfermos y Usuarios de Mentales... ...con enfermedad mental... ...colabora en sus talleres, en grupos de terapia... ...y él quiere ayudar a personas que como él... ...le diagnostican algún trastorno mental... ...a los 17 años... ...fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide... ...y a pesar de su enfermedad mental... ...quiere vivir... ...quiere avanzar y además de forma independiente... ...pero no puede hacerlo sin la ayuda de asociaciones como ASFEME... ...pues hoy lo traemos aquí para conocer su historia... ...Christian Jones, buenos días... ...buenos días Bruce Mario. hola buenos días... ...¿cómo se puede vivir sabiendo que eres un enfermo mental... ...que tienes este trastorno y además esquizof esquizofrenia paranoide... ¿Cómo se puede vivir? Es, eh, es un proceso que de principio tienes que decir necesito ayuda. Hay un problema, necesito ayuda. Y tienes que encontrar o buscar o ser la persona valiente para buscar ayuda. Entonces en en centros como AFEME, profesionales, psicólogos, psiquiatras me han di diagnosticaron con esquizofrenia y ahí donde empecé todo o sea con tratamiento con medicación, eh, una recuperación muy muy lento eh, pero lo he superado durante unos 23 años mi enfermedad. Y ahora colaboro con ASFEME que son profesionales en, en, en enfermedad mental que le tratan con personas con enfermedad mental. Y realmente tengo dos partes de mi trabajo porque estoy entre los usuarios que que soy como, un, como una visualización que uno sí se puede ser, superar sus dificultades y su enfermedad. Y por otro lado colaboro con los profesionales porque si veas que ellos tienen todos los estudios pero yo soy el viviente el vivo con la enfermedad mental y puedo trasladar mis vivencias a ellos para ayudar para que se pueda entender mejor la recuperación y, y sobre la enfermedad mental. Un joven como tú, a los 17 años, cuando te diagnosticaron la enfermedad mental, ¿qué camino escogiste? ¿Qué, qué pasó por tu mente? ¿Qué pensaste? Mira, eh, de principio he dicho, la ayuda es fundamental, no se puede hacer solo. No se puede hacer solo. Necesitas un apoyo de profesionales que conoce qué es la enfermedad mental ¿Y cómo se tratan? Mira, la medicación es fundamental para todos los que tienen enfermedad mental. Es una responsabilidad muy, muy grande y tienes que cumplirlo sí o sí porque realmente la enfermedad mental es un imbalance chemical en el cerebro. Entonces lo que hacen las medicaciones es nivelar los, los niveles chemicales que hace una persona estable. Luego vas incorporando actividades, a centros de, de enfermedad mental, talleres, rehabilitación cognitiva, algo para trabajar la mente y poco a poco sentir más como incorporando que estás colaborando o estás haciendo algo que sirve y te sientes mejor te, mira eh, encuentras amigos como tú entonces eso es una cosa nos las personas con enfermedad mental no son únicos ni solos hay gente como ellos hay gente como nosotros entonces es un gran ayuda estar en un centro de rehabilitación Y eso realmente fue mi proceso. Es un proceso muy, muy lento. Es una recuperación muy lento Pero siempre es la voluntad de una persona que quiere superar y quiere recuperar y estar. Mira, yo soy con una persona con una enfermedad mental y soy una persona feliz. Soy feliz. Tengo una vida, mi propia vida. Eso es lo que te quería preguntar, eh, y Cristian, porque eres tú el que has querido venir para contar tu historia. ¿Por qué? Mira, yo creo que es muy importante que estoy trasladando un mensaje a personas con enfermedad mental o que tienen enfermedades cr crónicas que hay ayuda y sí se puede tratarlo. Y tienes que ser una persona valiente para buscar ayuda y no eres único ni solo. No estás solo con esto. Hay gente como tú, hay gente que puede ayudar y hay una posibilidad de una mejorancia de calidad de vida que para mí es, es un gracia, un no puedo decir, es como... Tengo una vida ahora, me siento vivo y, y puedo colaborar, puedo trabajar, puedo vivir eh, fuera de casa de mis padres. Las, las viviendas tuteladas trans, de transición de las feme gracias a ellos me han independizado mi propia vida, lo he aprendido, tareas, Todo, o sea, tenía que aprender todo desde el principio, pero estoy aquí para decir, no estás solo ni único, y una persona que tiene enfermedad mental se puede tratar con medicación y ayuda, pero tienes que ser la persona valiente. Cristian, tu testimonio vale mucho, eh, porque los medicamentos, lo has dicho tú, os sirven para equilibrar esos niveles eh, pues trastocados que tenéis, eh, niveles químicos en vuestro cerebro. Pero, ¿las emociones, vuestra inyección moral, la felicidad, la encontráis cuando alguien nos ayuda? Mira, es único. ¿O cuando tú mismo eh, sabes que te tienes que ayudar? Eh, es entre dos cosas hay dos hay los dos están correctos porque yo te digo eh, de principio eh, es duro o sea es muy duro eh, tienes que tener la conciencia que tienes algo ahí y tienes que intentar a uh, superar y pelear por tener una propia vida, pero por el otro lado, con la ayuda, es como un enchufe, una conexión, o sea, es algo así, es algo así, sí. Y cuando alguien te dice, pero Cristian no conoce tu situación, y dice, pero qué loco estás, la palabra loco, ¿qué te produce?, Mira, hay una cosa con la estigma de enfermedad mental que somos peligrosos, que, que queremos hacer daño. Realmente la persona con la enfermedad mental sufre en sí mismo. No quiere hacer daño a lo demás. Jamás. No queremos hacer daño, pero es una cosa que tenemos que vivir eh, día a día y es uno de nuestros síntomas que tenemos casi siempre sufrimos en nosotros mismos pero hay alivio de eso cuando tú encuentras con amigos un grupo de amigos o o haciendo algo que tú pensabas que no no podrías hacer pero has superado es un es una sensación maravillosa y Y, y estoy, estoy muy agradecido porque realmente suena un poco raro, pero lo he hecho todo yo solo, con apoyo, pero tenía que ser la persona yo que tenía que cumplirlo y superarlo. O sea, realmente viene de una persona en concreto y eres tú, eres tú que tienes que crear tu propia vida. Hay ayuda, pero depende de ti, depende de ti. Pues, Cristian, nos quedamos con esas frases tan importantes que son píldoras para cualquier tratamiento de cualquier enfermedad mental. Se puede superar si la haces tuya, si eres valiente y la afrontas eh, con ayuda de los profesionales. Eh, y tu testimonio pues lo que demuestra es que se puede y demuestra la necesidad de tener recursos en la ciudad de Elche como los que tenemos en esa asociación sociosanitaria que es ASFE con su centro de día y su residencia. Gracias Cristian por hablarlo. Antes de salir, puedo decir que tengo una página de web que son mis mis cuentos como he vivido y se puede ayudar a mucha gente es chestowebs eh, eh, pildoras de salud mental blogspot.com y ahí son mis experiencias mis vivencias eh, todo lo que hago lo que co colaboro mucho más información y veo que es interesante son cosas muy bonitas videos, música cuentos eh, fotos agradables o sea puede puede ayudar si quieres si quieres mirarlo pues estoy ahí vale ¿Y qué música es la que te gusta la música clásica sobre todo porque para mí es muy relajante es como un encuentro que estoy estás estás meditando en ti mismo y reflejando de ti y y se ayuda mucho la, yo la música realmente la música clásica aunque suena raro porque soy joven Pero me gusta, me gusta. Y, y les dejamos con Beethoven porque es una música clásica, pero que va más allá, porque las melodías de Beethoven se han popularizado.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 Bien, pues después de escuchar este valioso testimonio testimonio de Christian Jones, cada uno sobre cómo puede, pero la música, ay, la música ayuda mucho. The first time was a prayer, I was petrified. Ke thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you didn't i grew strong, and I learned how to get along And saw so your back from outer space I just walked in to find you here With that sad look upon your face I should have changed that stupid lock I should have made you leave your key If I'd have known for just one second you La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Like Cinco minutos eh, faltan para llegar a las 8 en punto de la mañana y vamos a recordar la crónica deportiva con José Antonio González. Muy buenos días, José Antonio.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 hasta luego. Gracias, José Antonio. Son eh, las 7 y 57 minutos de la mañana, tenemos 23,4 grados de temperatura, alcanzaremos una máxima de 30 grados, pero sepamos qué más nos tiene que decir Vicente Bordonado del tiempo para hoy. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado.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 Hoy nos fijaremos en nuestro relato informativo... ...en la situación actual del tejido empresarial... ...con los datos aportados ayer por el Instituto de Estudios Económicos... ...que advierte del retroceso que esta provincia ha sufrido... ...en cuanto a competitividad... ...en estos últimos 20 años... ...por culpa de su infrafinanciación cuantificada... ...en 3.000 millones de euros... ...el déficit inversor... ...lo que nos debe el Estado... ...en sus presupuestos generales... ...estamos a la cola... ...es una de las noticias que les vamos a contar... Pero hay más. Hoy siempre sale el sol todos los días. Hoy también. Subiendo para abajo, bajando para arriba Perdiendo imperdibles que tú no querías Que a gusto en tu colchón Bañado en sudor ¡Vámonos, vámonos! Me encuentro a la luna Fueran prohibidas, hagamos el amor, fluyamos tú y yo. Qué noche más corta, que nunca termina, qué ganas de verte y comerte la vida. Y ya ha el sol, chispilla y calor. Ey, chispirón, todos los días sale el sol. Chispirón, todos los días sale el sol. Chispirón, todos los días sale el sol. Ey, chispirón, todos los días sale sol. Pues lo tenemos claro con la pegatina, todos los días sale el sol y ayer salió y brilló mucho para la transformación de los espacios urbanos de esta ciudad porque se presentó en rueda de prensa lo que tienen previsto hacer en el intercambiador de autobuses en Elche, en la avenida de la Comunidad Valenciana, toda una transformación urbanística, nos lo cuenta nuestra compañera Marga García. Muy buenos días Marga.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 y la futura estación de Bicielch, una gran actuación con iluminación LED y pavimento reciclado a la que se unirá la ampliación de aceras en la calle Doctor Caro y que supondrá la eliminación de una veintena de plazas de aparcamiento. Pues vamos a escuchar primero al...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 Estos son algunos de los detalles del diseño y estos son algunos eh, de los argumentos que justifican esta inversión eh, dados, aportados por la concejal de movilidad, Esther Díez. Además,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 Pero esta, esta inversión para cambiar y mejorar el intercambiador del servicio del transporte del bus no ha sido la única noticia que hemos tenido en portada. También el Ayuntamiento ayer nos dijo que se ha archivado el expediente disciplinario abierto contra el arqueólogo municipal hace unos meses por el inicio de las exhumaciones sin contrato en el cementerio viejo. Nos cuenta esta noticia iciar Martínez. Buenos días.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 ...quede archivado y no obtenga ninguna consecuencia... ...por eh, la tramitación de aquel expediente. Hablamos de economía, nuestra provincia en estos últimos 20 años... ...lo hemos dicho al principio, ha perdido competitividad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 ...considera que la causa de haber perdido tantas posiciones... ...no es otra que la enorme infrafinanciación que sufre la provincia, que se ha convertido en la última de España en recibir inversiones de los presupuestos general del Estado por el criterio poblacional. Han cuantificado el déficit inversor en más de 3.000 millones de euros, lo que califican de inasumible. Reivindican que se cumplan al menos las promesas electorales y sea una realidad la licitación de la conexión ferroviaria con el aeropuerto de Elche, que no sea otro anuncio más el tercer carril de la autovía Elche-San Juan o las obras del corredor mediterráneo. Pues precisamente ayer en Madrid estuvo el alcalde de la ciudad eh, participando en un encuentro económico en el que estuvo representando representado pues el tejido empresarial valenciano. El alcalde Carlos González en ese foro se puso de ejemplo a PLD Space, la empresa ilicitana afincada en el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 En cuanto a la robótica, que acaba de inaugurar nueva sede, se trata de Bumenaria Robotics, con más de medios centenar de empleados, está utilizando la inteligencia artificial para desarrollar robots para las tareas del hogar de las empresas o para ayudar a las personas mayores y dependientes. En fin, se trata de los asistentes robóticos del futuro, según señaló el CEO de la empresa Isidro Fernández.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 Pero no solo en el Parque Científico de la Universidad o en el Parque Empresarial hay negocios que se han convertido en referentes en la tecnología avanzada. La ciencia, el servicio de la medicina, también tiene en el Departamento de Salud del Hospital General un lugar destacado. Ayer mismo anunciaron desde el Hospital General que se busca alrededor de 1.000 a 3.000 mujeres de más de 35 años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 Y no nos vamos del Departamento de Salud del Hospital General porque ayer dio a conocer los cambios que se van a producir este verano en sus centros de salud en cuanto a horarios para reforzar el personal en aquellos consultorios y zonas donde la población se duplica durante los meses de verano, son los puestos costeros. Hasta el 16 de septiembre el... ...por ejemplo, punto de atención sanitaria de Altavix... ...o el punto de Santa Pola, que funcionan todo el año... ...permanecerán abiertos desde las 3 de la tarde... ...hasta las 8 del día siguiente, de lunes a sábado... ...y las 24 horas en festivos y fines de semana... ...a ellos se les añade también en verano... ...el punto de la Altec con el mismo horario... ...y periodo de funcionamiento... ...mientras tanto, permanecerán abiertos... ...de 8 a 3 de la tarde, de lunes a viernes... ...los consultorios de Torrellano, Perleta, Valverde y La Hoya... Los de Arenales y La Marina, que funcionan de 8 a 3 en invierno, amplían su horario en verano al turno de tarde en los meses de julio y agosto, funcionando de 8 a 9. En el caso del consultorio Gran Alacán, mantiene el horario de invierno de 8 a 9. Y en el caso del Centro de Salud de Santa Pola, también mantiene el horario de invierno. A estos recursos se suman los consultorios que se habilitan en verano en Santa Pola, como son los del Casa de Mar y Playa Liza. Pero, sin embargo, en verano los centros de salud en Elche funcionan solo desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, de lunes a sábado. Y un apunte político antes de avanzar en otros asuntos. El Partido Popular ha propuesto al PSOE reclamar de forma conjunta ante Costas la recuperación de la línea de playa de la Marina y el PINET con la regeneración del litoral y la posible legalización de los chalés que hay en primera línea. Ayer el portavoz Pablo Ruz se reunió con vecinos de la Marina, el PINET y el Rebollo para trasladar sus reivindicaciones y estas fueron sus declaraciones tras ese encuentro.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 Pues suerte con ello Y con motivo del 125 aniversario del hallazgo de la dama, el MAE ha inaugurado la exposición Las edades de las mujeres íberas. La muestra trata, como bien dice su título, del papel de ellas en la cultura íbera y estará disponible hasta el mes de noviembre. Yanire Perona estuvo ayer en la rueda de prensa donde se presentó la exposición y esta es su crónica. Muy buenos días, Yanire.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 Fueron entregados a Andrea Ross por ser la mejor alumna del grado de Ingeniería Agrónoma de la Universidad Miguel Hernández, a Pedro José por tener el mejor expediente en el grado de Medicina, también de la Miguel Hernández, a Fernando Mérida como mejor estudiante del grado de Administración y Dirección de Empresas del CEU y a María Céspedes por tener la mejor trayectoria académica en Derecho por la UNED. Escuchamos al presidente del Club Rotary, Luis Torres. Premiar.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 Los clubs rotarios, el Rotary Elche y el Rotary Ilice.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 Y esta mañana se llevará a cabo en el Tanatorio de carrus a las 11 y media... ...el funeral de la empresaria ilicitana Heli de Mora... ...una de las primeras emprendedoras de Elche... ...que consiguió crear un imperio con sus productos de estética... ...para tratar el acné, las manchas o marcas en la piel... ...llegó a abrir más de 20 centros propios en España, Estados Unidos, Italia y Ecuador. Su inquietud por la belleza se inició en su juventud para eliminar de su cara las pecas que tanto le molestaban. Fue esto lo que le llevó a investigar los primeros cuidados en su propia piel para hacer desaparecer sus propias imperfecciones. Continuó investigando hasta descubrir un método de trabajo que solucionaba el acné. Asistió a congresos de estética para difundir su método y se dio cuenta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 This run in black like silver line in over skies En una pedanía muy muy cercana yo soy tu padre Papá. Vale, pero te vienes conmigo a ver el Camp dels Rural Field Fest que se celebra del 1 al 9 de julio. No te pierdas este festival que contará con más de 60 piezas en las categorías documental, animación y ficción de 28 países. Regiduría de desenvolvamiento rural del Ayuntamiento de Els. ¿Quieres disfrutar una aventura este verano? Ven Aquapar Ciudad Quesada Rojasales, Amazonia, Río La aventura ya ha comenzado. Ofra tu entrada anticipada en aquaparrojasales.es. ¡Aventúrate! Aquapar Ciudad Quesada Rojasales.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 Ocho y veinticuatro minutos de la mañana y antes de la crónica deportiva y meteorológica vamos con una joya musical, la canción interpretada por Andy Williams, la que ganó en 1962 el Oscar a la mejor canción Moon River. Moon River, wider than a mile I'm crossing you in style someday, oh dream maker, you heart breaker, wherever you're going, I'm going your way. Pues con esta canción y con un buen desayuno, la tostada y el café a quien necesita, quien necesita diamantes. Nosotros con esta crónica deportiva damos paso a nuestro compañero José Antonio González. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. La plantilla del Elche Club de Fútbol ya ha arrancado con los entrenamientos sobre el césped del Diez Iborra.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 Hasta luego. Hasta luego, José Antonio. Gracias. Segundos para llegar a las ocho y media de la mañana. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente bordonano Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elch. La temperatura sigue subiendo, tenemos ahora 24 con un grado de temperatura en la estación meteorológica de Tel pero subiremos hasta los 30. ¿Qué más nos puedes contar, Vicente? Muy buenos días, buen día.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 cerca de ti. Cada noche en Telelche te informamos de todo lo que pasa en la ciudad. Telenit, el informativo de Elche con Salvador Campello.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 ...la del estado de nuestras calles... ...y también avenidas principales... ...en cuanto a tráfico se refiere... ...muy buenos días Jesús... Hola, buenos días Rosmari... ...cómo ha amanecido la ciudad... ...cómo están las calles... ...bueno, las calles tranquilas... ...esta mañana, a esta hora... ...con tráfico muy parecido al de ayer... Eh, ...está fluido en las principales vías de la ciudad... ...y en los puentes tendremos algo más de tráfico... ...pero sin dificultades importantes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 Mucha atención a las colas que se puedan producir en los accesos a las rotondas y eh, en las zonas donde haya centros escolares, ya que hay algunos colegios que continúan con actividades escolares. En cuanto a cortes de calle, durante todo este mes de julio están previstos trabajos por, para el cambio de la cubierta del Colegio Vaisvinar Habrán reservas eh, de estacionamiento y cortes en las calles de Doctor Caro y Teodoro Llorente que son lindantes al colegio. Del 7 al 23 de julio está prevista la limitación de estacionamiento y cortes de calle en la zona de la universidad entre José Luis Rodríguez Barceló y rotonda de la estación de autobuses por la realización del Festival Salmaya. Por último, recordaros el uso del cinturón de seguridad a todos los ocupantes del vehículo y el uso de intermitente en, nuestra, en todas nuestras maniobras, también dentro de las rotondas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 Y después de la información del tráfico en Elche, vamos a ver qué nos cuenta la prensa nacional. Hoy los diarios pues recogen la victoria épica de ayer en semifinales. Nadal ayer se colocó al vencer a Fritz en semifinales. Lo recogen todos los diarios. También el chupinazo, porque hoy 7 de julio pues hay que ir a San Fermín. Comienza San Fermín. ...ruge, dice el país, tras dos años después, dos años después de la pandemia, sin ellos... ...y el país pues eh, recoge otro capítulo más eh, de los audios de corrupción del ex comisario Villarejo... ...en esta ocasión con la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal... Una entrevista en la que Villarejo le propone supuestos papeles que comprometen a Podemos, entrecomillado. El país dice, Villarejo, este es el titular, tengo un tema contra Podemos y Cospedal le contesta, lo quiero. También recoge las horas críticas que está viviendo Boris Johnson porque se aferra al cargo y desafía a su partido a que lo echen. Y el Estado francés quiere recuperar el control total de la eléctrica EDF. Y Alemania va a regularizar a los inmigrantes que lleven más de cinco años. Estas son las noticias en portada que trae el diario El País. ¿Y qué dice la prensa conservadora? Pues el ABC también recoge en portada la imagen central de Pamplona. Recupera su fiesta universal, universal los sanfermines Fermines y... Otra de las de los titulares en portada del ABC es que el presupuesto de defensa subió hasta mayo en 1.100 millones con el silencio de Podemos. El Gobierno engordó la partida del Ministerio de Robles en los meses previos a la cumbre de la OTAN y antes de la inyección aprobada este pasado martes, que ha suscitado esa grave crisis en el Gobierno de coalición. Por mucho que se empeñen... PSOE y Podemos en decir que aquí no ha pasado nada y el diario El Mundo que recoge en portada pues también el chupinazo de los sanfermines y dice histórico chupinazo en, también Europa declara verde la nuclear la energía nuclear y se prepara para la recesión por cortes de gas Johnson cada vez más solo Boris se acabó la partida Sánchez ya ha subido un 20% el gasto militar sin quejas de Podemos, recoge también la misma información que el ABC en cuanto al gasto militar que subió desde principios de año y que Podemos, los socios de gobierno, no pusieron ninguna pega solo a la aprobada hace unos días y anunciada hace unos días por el presidente Pedro Sánchez tras la cumbre de la OTAN. Y por último recogemos La Razón, el diario La Razón, a ver qué nos trae en portada. Pues no nos trae en portada ni lo no, el San Fermín, solo sí eh, Nadal, la victoria. Un Nadal épico, lesionado en el abdomen, vence a Fritz y llega a las semifinales de Wimbledon. Y en portada la fotografía que recoge es... A ver, la de Carolina Darias, la ministra de Sanidad, que presidió la celebración del 20 aniversario del suplemento a tu salud ayer en La Razón. O sea, recoge en portada a los propios directivos de La Razón en un acto que celebraron ayer con la ministra de Sanidad. No los tenía identificados. Y en portada nos habla la razón de que Feijó abrirá vías de diálogo con... ...con todos los partidos menos con Bildu... ...también recoge la razón lo que el resto de, de periódicos nacionales... ...y es que Boris Johnson se enroca contra el clamor para que dimita... ...y el gobierno rebaja la tensión pero recela de días... ...de días en cuanto a la crisis que se ha abierto en el pacto de gobierno... ...con Podemos por el incremento del gasto militar... Y pues estas son en portada las noticias que nos traen los principales diarios de este país. La glorieta con Rosmar Alonso. investigadores del hospital general de ilche han demostrado que la contaminación atmosférica de los suelos y mares acaba repercutiendo en nuestras de nuestra salud es algo que ya sabíamos ...y que ahora se ha demostrado con pruebas... Eh, ...los investigadores han podido detectar por primera vez... ...microplásticos en nuestras vías respiratorias... ...un estudio que relaciona la presencia de estas microfibras... ...con peores funciones pulmonares y gérmenes patógenos... ...pues bien, hoy hablamos con el investigador principal... ...él es el doctor Carlos Baeza del Hospital General de Ilche... ...muy buenos días Carlos. Muy buenos días. antes Antes que nada, ¿quiénes sois los que habéis investigado?... Bueno, pues el estudio lo hemos llevado a cabo el, el grupo de neumología de aquí del Hospital Universitario de, de Elche, en colaboración con la Universidad Politécnica de Cartagena, con el equipo del doctor Bayo, y parte de las muestras también se ha en la Universidad Autónoma de Madrid. O sea, que ha sido un estudio eh, en el que hemos colaborado varios centros de todo el país. ¿Y quién lo ha financiado? Pues esto ha sido financiado por la Fundación Autónoma, de Neumología de la Comunidad Valenciana y por Porfisario, que es eh, una, una empresa de la Comunidad Valenciana pública dedicada a promocionar la investigación. Bien, ¿y por qué hasta ahora no se había podido detectar esos microplásticos en las vías respiratorias? Bueno, estos micro el análisis, la detección de estos microplásticos es, es muy complicada. Vamos a ver, el, el, el tema de la contaminación por residuos plásticos es, es probablemente uno de los mayores problemas medioambientales y ahora parece que también de salud que tenemos en nuestra sociedad. ¿no? El plástico es un material que es prácticamente indestructible, más que degradarse, lo que hace es ir rompiéndose en trocitos cada vez más pequeños que pueden alcanzar tamaños microscópicos. Cuando estos microplásticos miden menos de 5 milímetros es cuando los denominamos así. Estos microplásticos, como tú bien has dicho, conocemos bien que contaminan los océanos, los suelos, eh, son ingeridos por muchos animales marinos, incluso están presentes en muchos alimentos que consumimos las personas de forma habitual. De hecho, se estima que un adulto sano que vive en un país desarrollado puede consumir a la semana hasta 5 gramos de plástico, que es el equivalente a una tarjeta de crédito. ¿no? Pues bien, algunos de estos pequeños trocitos de plásticos son capaces de permanecer suspendidos en el aire. Y resulta que esta forma de contaminación es mucho menos conocida. Esto lo sabemos desde hace solo unos pocos años. De hecho, en el momento actual no conocíamos bien cuál es nuestra exposición real a estos contaminantes ni qué consecuencias podría tener esto para la, para la salud, su posible inhalación. Y con este estudio lo habéis podido eh, demostrar. Están las pruebas qué habéis conseguido a cuántos pacientes habéis explorado y cuáles han sido los resultados. Exacto, pues mira, lo, lo, lo que hemos hecho nosotros es, es analizar muestras de la vía aérea inferior obtenidas mediante broncoscopia. Y lo que hemos hecho lo que hemos hecho básicamente es ver si en esas muestras hay o no microplásticos. En el estudio han participado 44 pacientes que venían a hacerse una broncoscopia por, por, por según la práctica clínica habitual. Una broncoscopia es un procedimiento que hacemos de forma bastante rutinaria, lo hacemos prácticamente a diario en el hospital y que básicamente consiste en introducir una pequeña cámara para ver los bronquios por dentro. Y además, durante ese procedimiento pues se pueden obtener algunas pequeñas muestras de, de sal y aire inferior, que es muy interesante porque es donde se produce realmente el intercambio de gases, donde el pulmón capta el, el oxígeno. Bueno, pues bien, lo, lo que hemos visto es que hay microplásticos en dos de cada tres pacientes que, que hemos estudiado, lo cual es una cifra muy llamativa, que nos ha llamado mucho la atención. Eh, pero eh, sí, eh, y a nosotros también, dos de cada tres. ¿Y hay un patrón? Eh, ¿Qué pacientes son los los que los que les toca tener microplásticos en, en los bronquios. ¿Tiene, tiene ¿Han conseguido con esos 44 pacientes eh, perfilar el, el más afectado? Bueno, sí, sí, sí que hemos visto seguimos sí tenido algunos resultados interesantes. Bueno, lo, lo, lo primero es que esto, la contaminación por microplásticos en el aire, es algo que nos afecta a todos, en realidad. Todos estamos expuestos porque están presentes en el propio aire que respiramos. En, en nuestro trabajo hemos visto... Y, sin embargo, que hay grupos de personas que tienden a tener mayores concentraciones de estos microplásticos en su sistema respiratorio. Y son las mujeres, las personas de más de 60 años, los fumadores, esto es lógico porque en los filtros de los cigarrillos hay plástico, y luego las personas que se dedican a ciertos trabajos, como son la construcción, la carpintería o algunas fábricas. Eh, eh, son varios factores de riesgo. y ¿Dónde están esos microplásticos? Eh, ¿Cuáles son sus fuentes? ¿Las fuentes contaminantes? ¿Dónde aparecen más? Bueno, estamos exactamente rodeados de plástico siempre. Las principales fuentes de emisión son al, al, algunas industrias. Eh, luego, en, en el, el, el plástico que se acumula en vertederos o en medios naturales se va degradando esas partículas son capaces de alcanzar el aire. Además, no, no solo estamos expuestos al plástico que nos rodea, sino que se ha comprobado que estos microplásticos son capaces de viajar enormes distancias. Hace unos pocos meses eh, se notificó la presencia de microplásticos en el, en el aire de la Antártida, ¿no? lo cual demuestra hasta qué punto estos contaminantes son capaces de viajar. Y luego cualquier… Objeto que nos que nos rodea, la, la ropa eh, sintética, es una fuente importante también de emisión de fibras. En nuestro estudio hemos visto, como te he dicho, que, que los cigarrillos también son otra fuente importante. Y en las ciudades, en la mayoría de los microplásticos que presentes en el aire, proceden del desgaste de los neumáticos del, del tráfico rodado de los vehículos. Pues es un estudio muy importante porque esto puede indicar qué medidas son las que se tienen que adoptar para prevenir esa contaminación y poder proteger nuestra salud. Y ahora lo importante, ustedes lo han detectado, han detectado qué, qué fibras son las que acaban en nuestras vías respiratorias, pero ¿qué produce? ¿Qué está produciendo a los pacientes afectados? ¿Qué patologías pueden pueden tener? Bueno, nosotros hemos, en ese sentido hemos tenido algunos resultados que también nos han alarmado bastante. Lo que hemos visto en nuestro trabajo es que las personas que tienen más microplásticos en su sistema respiratorio también son las que tienen más crecimientos bacterianos patógenos. Parece ¿no? que los microplásticos podrían favorecer el crecimiento de estos gérmenes o incluso facilitar su transporte a través del aire. También los que tenían más microplástico tenían más alteraciones en los estudios radiológicos, como el TAC y también tenía una mayor tasa de obstrucción en sus bronquios y una peor función respiratoria. De hecho, hemos visto que a mayor concentración de estas microfibras en el, en el pulmón, peor es la función pulmonar. ¿no? Y todo esto lo que nos sugiere es que la inhalación a estos contaminantes pues podría tener importantes consecuencias para la salud, que hasta ahora ha pasado totalmente inadvertido. Pues estos resultados, que son alarmantes, son se... Los han publicado ustedes, supongo, que en revistas y en congresos. ¿Ahora qué toca? ¿Qué, qué le tocaría a los gobiernos hacer? Bueno, eh, bien teniendo en cuenta que esto podría suponer importantes consecuencias para nuestra salud, parece urgente no poner en marcha medidas para disminuir la exposición que tenemos las personas a estos contaminantes. Como por ejemplo, dejar el coche aparcado, dejar el coche aparcado ciudades más sostenibles, utilizar ropa con fibras naturales y no consumir tanto plástico. Efectivamente, todo esto que comentas es, es, es muy razonable. ¿no? Es, es complicado evitar la exposición porque hay plástico por todos lados y es que estas microfibras están en el aire que respiramos. ¿no? Pero eh, tratar de disminuir, sobre todo los plásticos de un solo uso, que son suelen los de peor calidad. Luego, ventilar adecuadamente nuestros hogares también puede ser útil. Se ha visto, por ejemplo, que tiende a haber una mayor concentración de estos contaminantes en el aire de los espacios interiores con respecto al aire exterior. También insistir a las personas que trabajan con ambientes muy polvorientos, con mucho polvo, que, que usen los sistemas de protección respiratoria recomendados en cada caso. Reciclar también sería muy importante para que evitar el plástico acaba en vertederos, espacio natural, que como hemos dicho es capaz de viajar a través del aire largas distancias y luego como tú bien has dicho cualquier medida encaminada a reducir el tráfico rodado en las ciudades pues también podría ser interesante en este sentido. Ahora no son simples consejos, ahora eh, gracias a la investigación que ustedes han llevado a cabo y que supongo que será el inicio de muchas, Eh, lo que lo que demuestra es que tenemos que hacerlo si queremos proteger nuestros bronquios. Gracias Carlos Baiza por ese trabajo. Muchas gracias a vosotros por haber contactado con nosotros. En Telehit Radio Marca La Glorieta, el programa que madruga contigo.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 Faltan 5 minutos para llegar a las 9 en punto de la mañana y nosotros continuamos con más música que tenemos seleccionada para el día de hoy. Vamos con Carly Simon, la cantautora estadounidense, esa chica de largas piernas, de cabellos largos, fue muy atractiva que tuvo muchos novios aparte de su ex taylor ella así lo escribió en su autobiografía ella vendió millones de copias de sus canciones porque algunas fueron grandes éxitos como este caminar around me game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 Pues hemos llegado ya a las 9 en punto de la mañana, a la tercera y última hora del programa La Glorieta que viene desde las 7 de la mañana contándoles las noticias. Es eh, jueves 7 de julio, es San Fermín, esa gran fiesta que se recupera con muchas ganas tras dos años de parón por la pandemia. Lo hemos visto en todos los principales medios de comunicación de este país, así que a Elche ya le toca el turno. ...y estaremos muy pronto celebrando también por todo lo alto... ...nuestras fiestas patronales... ...y esperemos poder hacerlo sin que esta séptima ola... ...nos dé alguna sorpresa de mal gusto ante su avance... ...hoy alcanzaremos una máxima de 30 grados... ...en estos momentos tenemos 25,2 grados de temperatura... ...según la estación meteorológica de tele ...nuestro relato informativo lo hemos comenzado hoy... ...con una noticia de portada y es... Esa transformación urbanística que fue anunciada ayer por la concejal de movilidad en la avenida de la Comunidad Valenciana. No se trata del mercado provisional, sino del intercambiador de autobuses que se moderniza, que se va a hacer más verde y además con más superficie para el peatón. Nos lo cuenta Marga García. Muy buenos días, Marga.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 Y estos fueron los argumentos dados por la concejal de movilidad... ...para justificar esta gran inversión. Además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 Y continuamos con más asuntos eh, porque ayer, además, el Ayuntamiento anunció que ha archivado el expediente disciplinario abierto hace unos meses al arqueólogo municipal por el inicio de esas exhumaciones sin contrato en el cementerio viejo. Mientras tanto, en los juzgados continúa la investigación contra la edil de cultura por esa causa denunciada por el Partido Popular. Escuchamos a Isiar Martínez.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 la licitación de la conexión ferroviaria con el aeropuerto y que no sea otro anuncio más como el tercer carril de la autovía Elche San Juan o las obras del corredor mediterráneo que tanto se están reclamando. Y nos vamos ahora hasta Madrid porque allí estuvo ayer el alcalde Carlos González participando en un encuentro económico donde estuvo representado el tejido empresarial valenciano. Allí González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 Pero no es la única empresa líder en Europa. Ayer se daba a conocer también en el Parque Empresarial otra empresa de éxito de robótica que acaba de inaugurar sede. Con más de medio centenar de empleados está utilizando inteligencia artificial para desarrollar robots para las tareas del hogar, de las empresas o para ayudar a las personas mayores y dependientes. Son los asistentes robóticos del futuro, según señaló el CEO de esta empresa, Isidro Fernández.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 en los horarios de los centros de salud, para reforzar y ampliar la atención primaria y los servicios en aquellas zonas costeras donde la población se duplica. Hasta el 16 de septiembre, el PAS de Altavís, ese punto de atención sanitaria, y el de Santa Pola, que funcionan todo el año, permanecerán abiertos desde las 3 hasta las 8 del día siguiente, de lunes a sábado, y las 24 horas, en festivos y cines de semana. A ello se les añade también en verano el punto de atención del Alted con el mismo horario y periodo de funcionamiento. En cuanto a los refuerzos, pues los consultorios de Torrejano, Perleta Valverde y La Olla permanecerán abiertos desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde y el de Arenales y La Marina, que en invierno funcionan de 8 a 3 de la tarde, amplían su horario de 8 a 9 de la noche. También lo hace Gran Alacán y el Centro de Salud de Santa Pola Mantiene su horario de invierno y a estos recursos se suman también los consultorios que se habilitan en verano en Santa Pola, como son los de Casa del Mar y Playa Lisa. Sin embargo, los centros de salud de Elche cerrarán por las tardes de lunes a sábado. Estarán abiertos de 8 a 3. Y vamos con un apunte político. El Partido Popular ha propuesto al PSOE reclamar de forma conjunta ante la Dirección General de Costas la recuperación de la línea de playa de la Marina en... con la regeneración del litoral y la posible legalización de los chalés que hay en primera línea de playa en esta zona. O el portavoz popular Pablo Ruz se reunió ayer con vecinos de la Marina, el Pinet y el Rebollo para trasladar sus reivindicaciones y...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 y con motivo del 125 aniversario del hallazgo de la dama el MAE, el Museo de Arqueología e Historia de Ilche ha inaugurado la exposición Las edades de las mujeres íberas ayer nuestra compañera Yanire Perona estuvo en la inauguración y esta es su crónica, muy buenos días Yanire Buenos días Ros pues la sala de exposiciones temporales del MAE acoge la exposición titulada Las edades de las mujeres íberas que está muy relacionada con la dama de Elche que el próximo mes de agosto cumplirá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 Y más asuntos, como cada año los dos clubes rotarios de Elche... ...se han unido para galardonar a los cuatro mejores expedientes... ...académicos de las universidades que hay en Elche. El acto de entrega tuvo lugar ayer en el Hotel Huerto del Cura... ...y se llevó a cabo en memoria de cuatro rotarios fallecidos... ...el empresario Pascual Mira, el médico Jaime Brotón... ...y los empresarios Antonio López y Alejandro López. Los galardones llevan los nombres de estos antiguos miembros... ...de los clubes y de mil euros cada uno... A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 ...los clubes rotarios, el Rotary Elche y el Rotary ílice. Y la Universidad Miguel Hernández de Elche e Hidracua firmaron un convenio esta semana... ...para la promoción de proyectos tecnológicos, educativos y de investigación. Ambos colaboran en proyectos vinculados a innovación, acción social digitalización y sostenibilidad. Han destacado el estudio, por ejemplo, de especies en el Cló de Galván o la realización de visitas y prácticas de los estudiantes de esta universidad en las instalaciones de Hidraqua y de sus empresas participadas como iWest Elche. Y ayer el Ayuntamiento recibió la visita de una veintena de jóvenes pertenecientes a los clubes de Leones de hasta 13 países de todo el mundo. El Edil de Turismo y la Edil de Juventud los recibieron en el Salón de Plenos a los integrantes de un programa de intercambio que conocerán detalles de interés sobre la historia y los enclaves del municipio. Y hacemos balance. El pasado fin de semana tuvo lugar en la Rotonda del Parque Municipal y en la Plaza de Baix, la nueva edición de Elch Jazz Festival. La novedad de esta edición ha sido la programación de dos conciertos que tuvieron gran acogida en la Plaza de Baix, entre ellos la actuación de El Sax, con su homenaje a Pedro Iturralde. En total, unos seis conciertos a los que acudieron cerca de 3.000 personas,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 Y terminamos con la noticia... ...la triste noticia del fallecimiento de Geli de Mora... ...hoy se llevará a cabo en el Ternatorio de Carrús... ...a las once y media de la mañana... ...el funeral de esta empresaria ilicitana... ...una de las primeras mujeres emprendedoras de Elche... ...que consiguió crear un imperio... ...con sus productos de estética... ...para tratar el acné, las manchas o las marcas en la piel... ...llegó a abrir más de 20 centros propios... ...repartidos por todo el mundo... ...España, Estados Unidos, Italia... E incluso Ecuador... ...su inquietud por la belleza... ...se inició en su juventud... ...para eliminar de su cara... ...las pecas que le molestaban... ...fue todo lo que le llevó a investigar... ...los primeros... ...fue esto lo que le llevó a investigar... ...los primeros cuidados en su propia piel... ...hasta hacer desaparecer... ...sus propias imperfecciones... ...continuó investigando hasta descubrir... ...un método... ...que solucionaba el acné... ...asistió a congresos de estética... ...para difundirlo... ...y se dio cuenta que era la única en el mundo...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 9 y 22 minutos de la mañana y nosotros continuamos ahora con la música seleccionada después de contarles el relato informativo y antes de la siguiente entrevista vamos a recordar a Carlos Santana porque hace unos días fue noticia en todos los diarios nacionales este ...icónico guitarrista mexicano... ...se desmayó en pleno concierto... ...y tuvo que ser retirado en camilla... ...pero afortunadamente... ...indican que se está recuperando muy bien... ...que fue sólo un desvanecimiento... ...así que hoy recordamos... ...su magnífica música...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 de rebaixes i que et sobre temps per a fer-te un gofre i una orxeta a la glorieta no t'ho iguala. Cap gran superfície o marketplace. Les rebaixes a peu de barri. Desenes de botigues a un pas. Triomfar en les rebaixes és una qüestió espaciotemporal. Regidoria de Comerç, Ajuntament d'Elx, Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Tic-tac. tic, -tac, tic -tac.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 el Despertador de Elche, con toda la información local. Bueno, pues quedan segundos para llegar a las 9 y media de la mañana llegamos así a la recta final del programa La Glorieta y lo hacemos con una entrevista a uno de los miembros de una plataforma que se está creando en estos momentos se trata de la plataforma Patrimonio y Cultura delche de y esto nos recuerda mucho a que durante el gobierno de Mercedes Alonso también se creó aquí en Elche una plataforma Salvem el Mercat con un objetivo que consiguió ...evitar el derribo del viejo mercado... ...ahora esta plataforma de Patrimonio y Cultura de Elche... ...se crea con qué objetivo... ...y eso se lo preguntamos a su miembro... José Joaquín Belda. Muy buenos días, José Joaquín. Hola, buenos días, Rosario. Tengo tengo que decir que eres uno de los oyentes más fieles que tengo porque cada vez que hay tertulia política, creo que acribillas, me acribillas a mensajes porque quieres participar en esas tertulias políticas, sobre todo cuando tienes eh, cuando se aborda el tema del Mercado Central. ¿Por qué surge esta plataforma de patrimonio y cultura de Elche, José Joaquín? Bueno. Queréis evitar ...que el mercado provisional se quede donde está? Eh, lo que nosotros un poquito en esta plataforma... ...bueno, y agradecerte que vamos me hayas invitado... ...para hablar un poquito del tema... ...comentarte de que bueno el intervenir cuando te escucho... ...porque eres de las personas muy admirables... ...en energía siempre conoces todas las, las profundidades... ...y toda la problemática de la ciudad en muchos años... ...lógicamente sabes tratarlo muy bien y bueno, cuando traes invitados interesantes, pues bueno, pues como tú me comentabas que eh, que te enviara pues algún comentario o alguna opinión y bueno, como yo desde los 18 20 años, aunque no en participación directa política de partido, siempre he estado interesado siempre. en... Siempre, damos la... fe de eso, sí. todos los medios de comunicación te en vemos la... en todas las conferencias y tertulias claro. que se organizan en esta ciudad Simplemente pero... desde el punto de José vista Pati... ciudadano por Sí, eso, por supuesto, sí. pero eh, estás metido también en esta plataforma, sí, bueno, en este proyecto, digo, pero ¿cuál es el objetivo? Sí, ¿Qué queréis? Te digo, te digo, mira, nosotros este, este grupo... Eh, como siempre eh, surgen inquietudes pues cono nos conocemos mucha gente que estamos involucrados en, de alguna u otra manera sobre todo en la defensa del patrimonio eh, cultural, en patrimonio arquitectónico eh, uh -huh. de la ciudad generalmente y, y podrás un poquito pues reconocer que está muy perdido a la mano de Dios porque siempre depende del brazo del urbanismo y la concejalía, no existe una concejalía pura de patrimonio donde podamos un poquito proteger la identidad de la ciudad en todos los aspectos eh, patrimoniales vale. e históricos. O sea, nacéis porque habéis comprobado un déficit en la gestión del patrimonio, en claro, la gestión para proteger este claro, patrimonio. Claro, claro, claro. Y sí. del mercado provisional, ¿qué sí. objetivo tenéis? Sí, bueno, ¿Evitar que se quede en la ladera del río? No, eh, te digo, perdona, no. eh, un poquito nació primero con el tema Clarisa, ¿vale? Con el tema no. Clarisa, sí, eh, nació con ese problemática que, eh, que, que nos, nos dolió mucho, que un centro cultural que ya estaba en vías de poder, eh, eh, vamos, de consolidarse en cuanto a finalizarlo y, habían, y existían ayudas, pues no pudiera ser. La mayoría de los miembros que están en el en el grupo y en esta plataforma están en en muchos otros asociaciones y colectivos de una u otra manera todos cada uno eh, de forma conjunta y de forma individual o, o, o, o como representante de otros grupos presentamos muchas alegaciones conjuntas tanto para el tema clarizas como para el tema mercado central que como sabes están asociados al principio estaban con el tema de la modificación sí. urbanística se consiguió por fin y gente nuestra que tenemos importante te puedo decir फिर también algunas de las personas que están No, no ahora no. Vale, eh, conseguisteis paralizar el proyecto también del hotel. Sí, ayudamos, ayudamos, vale. sí. Y del mercado profesional. Mercado, mira, lo tenemos muy claro. Y, y creo y creo que tú misma, tú misma y cualquier persona va a poder un poquito entenderlo que es fácilmente solucionable. Sí, sí, sí, sí, fácilmente solucionable, totalmente. Si sí, los políticos de alguna forma se apartan de sus conflictos de intereses políticos. Bueno, el equipo de gobierno ya no quiere oír hablar más sobre este asunto porque sí, parece que bueno. tienen medio convencido a los placeros y pimesa ya está trabajando no, no, no. en el proyecto claro, del mercado claro, pero, pero todo eso Mira el que salgáis vosotros claro, diciendo que no no pero mira pero mira ¿qué puede pasar claro pero mirarosmary no no es que pueda pasar esto es un, un camino largo y ahora se repite la misma historia que por desgracia inició Mercedes Alonso con el partido popular con el antiguo mercado central quiso modificar el plan general sin haber realizado las excavaciones previas que eran necesaria y haber tenido un proyecto que esté consensuado de alguna manera con la ciudad y no lo hizo y lo hizo en puertas de las elecciones ¿vale? las consecuencias han sido una pérdida eh, económica y, y en general para, para la ciudad y para muchos comerciantes que han tenido que cerrar ahora volvemos otra vez sabes que las mismas personas por lo que sean sí. los mismos partidos políticos que en su momento cuando iniciamos la plataforma de Salveme del Mercado nos apoyaron eh, eh, todos en eh, en, incluso en las puertas del sí, mercado sí, provisional sí. diciendo sí, sí, que, que no era una actuación verde, que eso ya es obvio, pues entonces no podemos entenderlo en general. La gente de nuestro grupo pertenecen incluso a las propias asociaciones del propio Partido Socialista, del propio Compromiso. O sea, una gran mayoría son gente crítica, gente intelectual de la historia. ¿Pensáis que... que... Compromiso y PSOE han traicionado sus promesas Vamos electorales. Ver, no, no es hablar, eh, claro, eh, eh, con estas palabras, pero tú mismo dedúcelo o, o que la ciudadanía lo deduzca. Es decir, si tú haces en promesas electorales, si te coges a un caballo de batalla, porque antes de coger el poder político municipal eh, eh, estabas con unas ideas, no tiene un sentido que ahora, en estos momentos, se cambien cuando la solución, bastantes es que se, se ha conseguido la recisión, llamémosle Diapartiza. pelotazo que existía anterior del otro proyecto, pero cuando se tiene el camino allanado, la solución es fácil, es, mira, sencillamente, respetar, respetar, el Plan General de Ordenación Urbana Actual. Pero se ha, se ha cambiado. Se ha cambiado. Vamos a ver, no se ha cambiado, está en trámite. Bueno. Volvemos a la misma, estamos en el mismo proceso que estaba Mercedes Alonso, metiéndose en una tubería sin final, en puertas de elecciones, que no y no nunca va a poder tener ese proyecto, ese, ese proyecto que ahora están con bocetos, presentándolo bueno. ahora. Y te digo, sabes perfectamente que eso no se creen ni los propios placeros. Y lo sabes perfectamente vale. porque los propios placeros han manifestado que necesitan y quieren que haya un proyecto de ciudad. Que, que, que quieren que sea dialogado en general. Quieren y consenso. Los vecinos, quieren y los consenso. vecinos tampoco están de acuerdo. ¿Vale? Por lo tanto y todas las alegaciones y recursos que existen sobre una zona inundable de protección porque si el plan general protege esa zona verde no es por capricho, lo defiende porque es una zona natural del río y es una zona que encaja perfectamente con las necesidades de la población de la zona verde que existía y figúrate lo que es. Uno, esos recursos paisajísticos sobre sobre Calendubra, sobre el mercado, sobre la Basílica, sobre el Palacio, todos en abierto, sobre un mercado tradicional que recupere la identidad y el impulso de la ciudad, porque si ahora tenemos una zona peatonal interesante, qué menos que identificarlo con esa rehabilitación, porque para eso se han hecho los recursos y está y ICOMOS donde ya se ha definido... El, el derribo que tanto querían hacer unos como otros ya no lo pueden hacer vale. y, y surge ya la protección. Pues está claro, José Joaquín belda vosotros queréis que el mercado provisional se traslade al mercado central, al viejo mercado central y que se libere la ladera del río de ese mazacote que, que se puso de forma provisional. Claro. Eso es lo que vais a, a intentar ahora pelear en vísperas de unas elecciones claro. municipales. Claro. Sois los mismos que la plataforma no, Salveme el no, mercado. No, no, no, no. no sois no. más, no, sois no, menos, no. no. Eh, claro, muchos más, muchos más y muy diferentes y muy y muy amplios en todo, pues te digo de personas que está el de alcalde Mano, Manolo Rodríguez, está Don Justo Medrano, está Juan Antonio Oltra, eh, eh, está eh, Joaquín Serrano, que es historiador, eh, te puedo decir montones, eh, bueno, ¿Y montones de personas. ¿Y cuándo que... presentáis esta plataforma? Porque dices que estáis en trámites de crearlas, bueno, ¿qué os queda? Bueno, en trámites, porque realmente nuestra intención, no es estar en política, ni es estar eh, con ningún protagonismo que no lo sea. El, el, y la cuestión es que lo que mm, hacemos todos es quitarle y robarle tiempo a nuestro trabajo en general para inquietudes sociales de, de la ciudad. Y, y entonces, pues en la medida en que vamos, en principio nosotros tenemos un grupo muy potente de unas cuarenta y tantas personas en WhatsApp, donde nos comunicamos todo, absolutamente todo lo que lo que se mueve en torno al patrimonio cultural de la ciudad y arquitectónico. Y partiendo de ahí, cada uno, en la medida de sus posibilidades, incluso también está el conseller de Economía, don Rafael Crimen, que es una persona eh, eh, con una inquietud y con una sensibilidad sobre nuestra ciudad en general, que seguro que nos ha apoyado y nos ha ayudado mucho a que el tema Clarizar se resuelva como, como así ha sido, en la medida que ha sido posible, porque hay personas... Muy consecuente, te hablo Vicente Díaz, te hablo gente del PSOE, del PSOE que está con nuestro grupo, ¿eh? Vicente uh -huh. Díaz, Manuel Rodríguez, eh, Darío eh eh eh, sí, eh bueno, tal no, si no, no. o de compromiso, te te, te puedo decir, personas que, que están ahí o incluso del Partido Popular anteriores, o Sebastián o, o, o o, o, o el del que piensa es decir es decir hay multitud de, de, de personas que de alguna manera tenemos esta inquietud y no marcamos una cuestión política de ninguna de las maneras porque las personas que están en este en este grupo son personas totalmente vale. eh, eh, críticas ¿Cuándo presentáis la plataforma? No, de... no hay no. fecha de, de presentación porque nosotros eh, lo, lo que más nos importa es que nuestra gente, la gente que está en el grupo y que de alguna manera estamos todos coincidimos, empezó el grupo con la idea de de proteger las Clarisas como centro cultural y de ahí hemos hablado en algunos momentos y hemos decidido ampliarlo a todo el concepto del patrimonio Ay, de la ciudad porque entendemos pues tenéis mucho trabajo, ¿no solo el mercado provisional es lo más urgente? Ya. Bueno, es lo más urgente, es lo más urgente sobre todo por la mm, mm, error continuo que están haciendo los principales eh, eh, actores, que son los partidos políticos, tanto el, el, el Partido Popular, que vuelve otra vez a las andadas y quiere levantar ahora <coughs> la Plaza de las Flores, con lo que generaría otro conflicto tanto vecinal como como económico, como, como ver si vuelven a salir otra vez catas arqueológicas, es decir, sí, el sería. tema del tráfico, es decir, vuelve otra vez a las andadas, no tiene las ideas claras, aunque sí que mantenga que en, en, eh, es otra es una aberración, eh, ahora y inventar, porque fíjate en otra cosa también fundamental, el, el, el hacer ahora como, como pretenden, el mercado definitivo, el mercado provisional, representaría que el mercado provisional tiene que irse a otro sitio provisional. ¿Me explico el juego de, de palabras? Yeah. Entonces, entonces ahora que dime dónde viene. ¿Te, te parece bien que vengan al mercado pro, al mercado antiguo el mercado provisional? Pues deberían, ¿no? Bueno, y a ver si a se queda ahí. Quedan, efectivamente. Date cuenta con qué juego de palabras y de, y de absurdas circunstancias que estamos viviendo. Bueno, hay muchas más circunstancias absurdas y, y sobre todo lamentables y es que se está perdiendo también patrimonio mucho, histórico. Mucho, mucho, mucho. Porque mucho. el catálogo de el sí, defensor sí, no está actualizado sí, sí. a vosotros, vosotros claro. además de, cre de, de, de crear esta plataforma, eh, lo has dicho antes, habéis presentado alegaciones contra eh, es... la intención de cambiar el plan general es... eh, eh, con... Eh, con la intención primera de, de respetar, de respetar porque mira, cuando... No, no, pero eh, sí. te preguntaría, ¿qué más acciones tenéis en mente? Las todas las que puedan surgir eh, dentro de la disposición que las personas porque vuelvo a repetirte esto no es una organización ni un grupo ni una asociación eh, que, que estemos ahí preparados para hacer cosas porque queremos hacer no es que no podemos hacer simplemente estamos sensibilizados con la problemática del patrimonio e igual que tú estás invitada puedes venir con nosotros vale y, y personas que tengan claro la protección del patrimonio local pues de alguna manera estamos y desde ahí tomamos las acciones porque mira ya en principio como una gran mayoría de gente está o en partidos políticos o en asociaciones, pero son personas, de alguna forma, con una identidad crítica, que no porque su partido político defienda una idea van a defenderla, sino porque tienen eh, ideas propias y, el, y, y, y, y se mantiene eh, la, la, la idea general de, de, de protección y defensa del patrimonio. Con eso es lo que te quiero decir. entonces No nos marcamos nada, simplemente que desde de el grupo, con que nuestra gente en sus propias uh -huh. asociaciones eh, ellos sí. de aquí eh, sí. eh, se sumen con nosotros uh -huh. y puedan, eh, mira, tenemos gente de la Asociación de Humedales del Sur Sí, pero no no hay tiempo bueno, para que vale, me vale. sigas explicando más. En general, de la mayoría de asociaciones de sí. la ciudad que han hecho alegaciones están en nuestro grupo. Vale. Por lo tanto, lo haremos uh -huh. nosotros o con las distintas asociaciones. ¿Hay algún asunto, el mercado provisional estáis dispuestos a judicializarlo si continúan adelante? Nosotros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 el patrimonio histórico, cultural y paisajístico y medioambiental que tiene. Y no y hemos hablado, no hemos hablado, no da tiempo. Ya, cuando más. quieras en otra ocasión de los usos del mercado central, ya que estamos en ello. Otra en otra ocasión o con personas que consideres un debate. La glorieta, el despertador de Elche con toda la información local.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 9 y 48 minutos de la mañana, estamos ya en los últimos minutos que dedicamos antes de despedirnos a la música que tenemos seleccionada y hoy vamos a disfrutar, porque no, de este grupo, uno de mis preferidos, Los Secretos, con su canción Ojos de Gata.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 Solo canto si tú me demuestras que es verde la luz de tus ojos de gata Loco porque me diera la llave de su dormitorio Esa noche canté al piano del amanecer Con el quiero beber, el alcohol me aculó entre sus mantas Y soñé con sus ojos de gata, pero no recordé que de mí algo esperaban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 ¿Pero cómo explicar que me vuelvo vulgar al bajarme de cada escenario? ¿Pero cómo explicar que me vuelvo vulgar al bajarme de cada escenario?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 Luego, con él, ya saldrás a buscarle inspiración. KIA, descubre lo que te inspira. Ven a Grupo Marcos, concesionario oficial KIA en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com ¡Refréscate este verano con tele -Elch! Todos los días desde el beats Club Conviction de El Carabasí con Teresa Ferrandez. El Abanico, tu magazín refrescante de este verano. La Glorieta, con Rosemary Alonso Cinco minutos para poner el punto final al programa La Glorieta de este jueves 7 de julio se está celebrando ya con mucha diversión con muchas ganas la gran fiesta de san fermín y eso nos indica que nosotros estamos cerquita que vamos detrás que falta menos de un mes para iniciar también nosotros nuestras fiestas grandes las fiestas patronales tras dos años de parón por la pandemia Ojalá que esta séptima ola por COVID no nos traiga ninguna desagradable sorpresa. De momento avanza, pero las UCI siguen sin colapsarse. La vacuna funciona, pero también tiene que funcionar el sentido común, así que mucha precaución y utilicen la mascarilla en los interiores abarrotados. Nosotros nos vamos, lo hacemos ahora con la música, ...de los bravos, el Black is Black... ...nos vamos con ellos... ...luego con cuñas publicitarias... ...porque ya está preparada nuestra compañera Marga García... ...para acercarles la información de esta jornada de martes... ...tenemos una agenda apretada... ...hay diversos eh, diversas ruedas de prensa... ...como de las concejalías... ...de movilidad o las concejalías de medio ambiente y de turismo... ...que van a presentar ese proyecto de las playas sin humo... ...en el puesto de socorro de la playa del Altés... ...será un punto interesante... ...en el que estaremos pendientes para ver qué nos cuentan de esa campaña... Lo haremos en nuestros informativos próximos que comienzan a la una y ahora a las 10 Marga García también les acerca otras informaciones. Nosotros nos vamos con el Black is Black. La Glorita vuelve mañana a las 7. Hasta entonces.